No tengo miedo, esa es la peor arma también que tiene este sistema, el miedo, no hay que tener miedo. ¿Qué más me pueden hacer que no le hayan hecho a mis antepasados? Matarme. Queda mucha gente atrás mío, entonces no tengo miedo. Como madre sufro, obvio que sí, pero yo lo pienso desde el lado mapuche, entonces mis hijos pasan a ser mis hermanos y por cualquier hermano haría lo mismo, y no es de ahora. Nosotros ya sufrimos un genocidio. No podemos saber ni contabilizar cuánto de nuestros abuelos jóvenes niños mataron. Porque hay que recordar que dentro de los mismos escritos del ejército dice que a partir de los ocho años los varones pasaban a de huello Y muchas veces a las mujeres les quitaban los niños de los brazos y los clavaban en las mismas lanzas. A los jóvenes cuando los encontraban haciendo ceremonia, los... los apresaban, los hacían hacer pozos, los enterraban ahí, les dejaban la cabeza afuera y les largaban los caballos. Eso está contado desde, la, desde el ejército argentino. Eh, el perito moreno elegía familias para traerlas a piezas de museo. El mismo Lonco Inacayaliem tuvo que despellejar a su mujer y a sus hijos para que pasen a ser piezas de museo. Y todavía hoy él está preso. ¿Y cuántos presos más tienen todavía? A mí me tocó liberar, ayudar con mis hermanos mapuches a liberar a Margarita Foyel. Después de 115 años fue libre. Pudimos darle una sepultura Mapuche. En su territorio. Eso también fue un orgullo. Pero también fue triste, porque hubo que armar su cuerpo, hubo que desarmar sus manitos que estaban con alambres, con tornillos. Porque una persona desquiciada la tenía como pieza de museo. Entonces nosotros sufrimos. Un genocidio desde los antepasados. Y eso duele, duele mucho. Pero también da fuerzas para seguir luchando. También da fuerza porque... Así como ellos quedaron ahí, nosotros pudimos saber parte de la historia. Eh, también hay muchos historiadores que están contando la verdad de la historia.